Vamos a ver, en efecto, mi exposición de pintura la que acabo de hacer en el SICA, aquí en Las Palmas de Gran Canaria es una exposición que el nombre el nombre que le pusimos a la exposición fue Viaje por Ultramundos ¿Por qué Viaje por Ultramundos? Porque esta exposición es un reflejo de esa faceta mía de escritor de ciencia ficción y todos esos universos paralelos e imaginarios fantásticos de la ciencia ficción los quise trasladar en una obra pictórica. En esta exposición de, de viaje por ultramundo, lo he tenido que inventar todo, desde los personajes, la vegetación, la flora, o sea, mejor dicho, es exactamente la vegetación y la flora, los animales y imaginarme que estaba como en otro sistema planetario con otra biología diferente. La exposición es una simbiosis entre ciencia ficción, fantasía, surrealismo, pintura y dibujo, o sea que todo está integrado en en, en la misma, en cada una de las obras y en la misma obra. Las técnicas que utilicé, las técnicas pictóricas, son técnicas variadas y la mezcla de esas técnicas variadas es lo que ha, ha provocado un resultado de técnica mixta. con peculiaridades en el color, en la textura en, en, y en la transparencia. Al lado de esta exposición de viajes de viajes a ultramundos, también había otra exposición de otra parte de mi obra eh, que era una exposición de una de apariencia abstracta, pero que estaba sugerida por la las matemáticas del caos. Es una Lo que he hecho es en, la, en esta exposición de la que estoy hablando ahora, lo que he hecho es intentar transferir en la obra de arte lo que la naturaleza hace para construir todas sus formas, para construir toda su, su variación, eh, esa variación enorme que hay entre una flor, una rosa. Bueno, hay una matemática de, de hay una matemática que yo le llamo la matemática de la naturaleza. La naturaleza tiene una serie de fórmulas de carácter matemático que le permite construir cada una de las cosas, como por ejemplo un caracol, una espiral. La espiral la encuentras representada en la creación de la naturaleza en, en muchos sitios. El, la forma fractal de un árbol cuando crece es la misma que tienes en los bronquios. Entonces yo fijándome en esa matemática de la, de, de, de, de la naturaleza he intentado crear un poco o sea imitar la naturaleza como las, un poco como los antiguos alquimistas intentar hacer sobre el cuadro lo que la naturaleza hace eh, fuera fuera de la obra. la primera la primera par, la primera esa obra fuera de viaje por ultramundo es una obra que está realizada exclusivamente con materiales naturales O sea que no he comprado ningún tubo, no he comprado óleo, no he comprado acuarela... ...y todos los colores están hechos con materiales traídos de la naturaleza... ...tierras, minerales... ...colorantes vegetales no, porque el color vegetal, la molécula es muy débil... ...con la luz se, se, se fragmenta y el color se desaparece de la obra. Esta parte de, de la exposición me costó mucho trabajo la realización... ...porque... Cuando tú haces una mancha sobre un papel, inmediatamente tu cerebro tiene tendencia a traducir esa mancha y va a decirte, por ejemplo, caballo o pez y la mano se cae por esa pendiente y termina por dibujar lo que ha traducido tu subconsciente. He tenido que estar trabajando evitando que el subconsciente me dicte lo que tengo que hacer y componiendo La, esta, esta obra la he compuesto como quien podría componer música. En realidad, lo que he imaginado es que las texturas, la materia, los colorantes... ...eran sonidos musicales. Y he compuesto esa música como si estuviera haciendo una sinfonía. Y esas son las dos exposiciones que he tenido en, en el SIC. El resultado, ya he visto... ...el resultado, no estoy hablando resultado resultados ópticos, no sé, de público... ...fue muy grande, ha venido mucha gente... ...y sobre todo lo que me alegró muchísimo... es que ha venido mucha gente joven, mucha gente joven que se ha interesado por la que se interesó por las dos exposiciones, mucha gente joven que me preguntó muchísimas cosas sobre lo abstracto, lo figurativo, la lo, lo lo imaginario y lo real y muchas veces vinieron grupos de jóvenes e incluso gente de la de la escuela de bellas artes y, y lo más curioso, gente que vino cuatro y cinco veces a ver la la exposición.